Los chicos y las chicas tenemos derecho. Los chicos y las chicas tenemos derecho. Todos los chicos y las chicas tienen derecho a estudiar. No siempre pasa porque a veces no, no tienen plata y no pueden ir a la escuela. ¿Quién tiene que cumplir el derecho a la educación? Eh, la familia. ¿Y si la familia no puede? Eh, el gobierno. ¿Cómo se cumple el derecho a la educación? ¿Qué necesitamos para que haya derecho a la educación? Y lo eh, Necesitamos los derechos. Una es Escuela, ropa, comida, eh, cuaderno, cartuchera, eh, maestras... Eh, compañeros Compañeros